Bueno, les cuento, también les cuento a la audiencia, estamos en el barrio、eh, Villa Parque, en la calle Trenel, al 2175. ¿Por qué lo marco de esta manera para encuadrar la situación? Porque estamos en la casa de Brisa Ballesteros,、eh, escuchan seguramente de fondo a uno de sus niños. Ella es una mamá joven de 25 años que está pidiendo por una casa social, pero no solamente está pidiendo por una casa social para ella, sino para los dos o s Los dos niños que tiene, un niño, un varón más chiquito, e Isabela, que es una, una nena que anda en silla de ruedas, que necesita una casa y necesita una casa más confortable, y sobre todo una casa que tenga los servicios básicos, como por ejemplo el gas, porque ahora se viene el invierno. Ellos, ellos dos niños sufren、eh, broncoespasmo, que es una enfermedad que habitualmente los niños, cuando sufren, cuando,、eh, tienen mucho, están expuestos a muchos días de, de mucha humedad o de mucho frío, sufren y mucho esa situación. Y las madres, y lo contamos así porque cada vez que vamos a hacer un móvil de estas características, nunca hablamos con los padres, siempre hablamos con las madres. Que mientras ahora Brisa va a hablar con nosotros, le tiene que dar la teta a uno de sus niños. En esa situación está viviendo Brisa en una casa que está alquilando, que tiene los vidrios rotos,、eh, que entra frío, que tiene una cocina con una garrafa y que no tiene gas. Y ella necesita una casa social. Hace mucho tiempo que está anotada. Y después de mucho tiempo ella decide contar esta situación y es por eso que nosotros estamos acá en la casa con ella. Así que van a tener que tener paciencia porque, aparte de tener que hablar, tiene que atender a sus niños que están acá al lado nuestro. Así que, bueno,、eh, Brisa, yo conté un poco la situación, pero queremos escucharte a vos.、Eh, mi nombre es Brisa.、Eh, no, yo quiero que mi hija tenga una casa digna,、eh, que tenga su lugar.、Eh, Porque ella está diagnosticada de c r a v e Ahí se le iba a atacar, me dijeron que no iba a volver a caminar. Y que le iba a atacar a la vista y a los oídos. Y que ella se puede morir. Y yo no la p u e d o tener en estas condiciones Isabela. Y yo quiero que ella tenga su lugar y para usar su equipamiento. Ella por, no tiene su enfermedad, no tiene cura, va a seguir avanzando. No tiene tratamiento, no tiene nada. Solo le queda ir a rehabilitación y a natación. Es el único sostén que ella tiene. De acá en adelante. Esa sonrisa que. Bueno, vos estás llorando, por supuesto que es entendible, pero ella te está sonriendo. Y también eso también es un poco este, un, un alivio para vos. Este reclamo que e s t á s haciendo por la casa, ¿cuánto hace que, que llevas pidiendo esto? Ya hace siete años. ¿Nunca tuviste un largo? No.、Ah, entró en la web y cargó todo.、Pero、nadie se acercó. Cuando me la diagnosticaron a ella,、eh, ahora el j u l i o va a ser un año que me la diagnosticaron.、Eh, la única ayuda que recibo me dijeron、bueno, que me iban a decir: bueno, te vamos a hacer una pieza aunque sea con un baño detrás de la casa de tu mamá. Y nunca pasó. Y nunca pasó. Hoy me están dando 80 mil pesos para l alquilar, Roma. Esto es lo que estás alquilando, es como una casa grande sin Un separaciones. Un buen ambiente. e t e n e s todo acá, todo lo tuyo está a q u Pero、acá. que no, no está en condiciones para los nenes. Porque hace frío y hay mucha humedad, ¿no? Sí, que yo digo que para uno grande, bueno, se arregla, pero ellos que son chiquitos, ellos ya están e、eh, n g r i p a d o s los dos y con tos. Ya están enfermos. Isabela, ¿nos podés contar un poco más, algún detalle más? Recién dijiste que es la enfermedad es grave, que es una enfermedad en las piernas, ¿no? Sí. O sea, ella,、eh, yo vengo de antes del año haciéndola tratar porque no caminaba.、Eh, y hace seis años que la. O sea, esperé seis años para que la diagnosticaran. Que si hubiésemos agarr la hubiésemos agarrado antes, hoy no estaríamos como estamos. Ella no estaría en una silla de ruedas. Ella estaría caminando, jugando como cualquier niño. No la pudieron tomar a tiempo. O s a está muy avanzada. O sea, y bueno, me dijeron de Buenos Aires、eh, que está fuera de tratamiento.、Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a seguir viajando, creo yo, a eso me refiero. Yo lo entendía así: de que no vamos a seguir viajando porque la enfermedad de la ISA ya está avanzada y que queda fuera de tratamiento. O sea, que no la van a seguir estudiando. Pero no sé en qué sentido, porque yo no puedo viajar porque nunca me llegó ningún turno. ¿Dónde la estás atendiendo a ella? ¿Dónde se h a c e las rehabilitaciones? En el Molas. En el m o l y ahí te dijeron todo esto o desde Buenos Aires?、Eh, no, me dije, r o n a ella le agarró una genetista, yo cambié a su pediatra, es Amalia Brown. Y ahí, bueno, Amalia se metió mucho en el caso de Isa.、Eh, vino esta genetista, nosotros íbamos a viajar, pero vino esta genetista para acá porque eran muchos niños. Y. Y ahí la empezaron a estudiar a ISA, le hicieron, creo que este análisis, que tardaban seis meses los resultados. Y ahí salió la enfermedad de ISA, el diagnóstico de ISA.、Eh, bueno, le cuento a la audiencia que mientras habla Brisa, tiene que atender a sus niños, como recién les decía, y es una situación,、eh, situación límite lo tuyo. ¿Nunca habías pedido esto? No, es la primera vez. Y a mí se me r e complica con los dos. O sea, hoy me encuentro desempleada.、Eh, m a t e o e s m u y c h i quito para mandarle a la guardería y se requiere mucha atención. No tengo ayuda de su papá. Ya está mi familia nomás conmigo ayudándome. Y, y, el, digamos, y el, vos decís que no recibís ayuda del papá de ella. No nada. No recibís nada. Nada, nada, nada, nada. nada. Y, y sin, sin empleo y estos 80 mil pesos para el alquiler, ¿cómo haces para vivir? Me la r o b o Pidiendo mercadería, subsidio. d e la casa también necesitas un trabajo. Sí.、Era、una situación límite. Esto, cuando vos se lo contás a la gente del IPAB, ¿qué te dice? Únicamente llenar las cosas por, por internet. Claro, es lo único. Porque así como es como te o sea, atienden como diciendo buen día. Les interesa claro, tu c a s r e n t o n、no, c e s yo tengo, ¿por qué tengo que salir a e x p o n e r a mi hijo? ¿Por qué tengo que salir a dar lástima? ¿Qué tengo que ir ahora a encadenarme? ¿Ahí al papá para que me den una casa para mi hija? ¿Por qué la necesita? ¿Salir a divulgarle en la situación en que está mi hija? ¿Exponiéndola a ella que se encuentra en una silla de rueda? Y también es、eh, vulnerarla mucho más en su, en, en su situación. Tener que pasar esto, pero, pero yo, también no te queda otra. El extremo de salir a divulgar a mi hija o decir, mira cómo está mi hija. Porque no es dar lástima, o sea, mi hija que está en una silla de rueda s y ella tiene、eh, prioridad para una casa de barrio.、Y、porque aparte también hay un cupo para personas con discapacidad, que ella podría entrar tranquilamente. Claro, tal cual.、Pero、tampoco、bien. con esta situación te dan bolillas. Claro. Yo no sé en qué, en qué estado tengo que tener a mi hija o, o cómo para que ellos、eh, me den una casa. Que si yo hubiese tenido, mi hija hubiese sido como Mateo, yo espero tranquilamente la casa. Pero mi hija requiere mucha atención, tiene su equipamiento, o sea, no necesita pasar frío. Antes de vivir acá, ¿dónde vivías? Con、sí. mi mamá. ¿Cómo era vivir ahí, digo, con, con ella? Éramos todos amontonados. Eh, las cosas de i s a yo por ahí la tenían que devolver porque tenían que estar afuera、eh, las agarraba e l agua.、Eh, todos juntos vivíamos. Y Nosotros, ahora,、eh, tiene, ahora tiene la silla de ruedas Ahora la silla de ruedas tiene de para manejarse porque es súper pesada. i s a O s e a tiene peso muerto, sus h u e s o s pesan mucho.、Pero、ella no, no tiene fuerza en sus piernas, claro, ¿no? tal cual. Y la rehabilitación le, le hace bien. Le ayuda como para que no, tampoco se le sigan metiendo los pisitos para adentro, pero. ¿Y esta, esto no tiene, no tiene que s e r una operación tampoco? No, nada, nada, nada, nada.、Eh, hace un mes inyectaron botox a ella para,、no、ten, para, tenerlo, para que no tenga los tendones tan intensos. c l a o Ajá. Eh, y eso le, le, le hizo bien, esto del botox. Eso es para que, bueno, por ejemplo, ella usa las células y ahora se la iba a poner. Lo que pasa es que le, le quedan chicas. Tengo que hablar con Walter Vignuc, el fisiatra, porque le marcan acá y acá abajo. O sea, todo el pie le marca. Al ella tener limpiosa, el tienen que hacer otras células nuevas. Porque esa la aprietan y. O sea, no, no, no las aguanta ahí. ¿Cómo es la atención ahí en el, en el FAVALOR o o en el MOLAS? No sé dónde la e、eh, s o e n los c o n s u l t o r i o s por ejemplo, su pediatra la a tiende en el MOLAS.、Ah, en el... Ay, van a romper. Estamos, estamos acomodando los cables.、Eh, no, la, la verdad es que la pediatra no tengo nada que decir porque se super, me, me super acompañó en todo y me super ayudó en el caso de Isa. La verdad que es pediatra de los dos. ¿Y y ella va al colegio? o ella va a la escuela? i s a Sí, va a la escuela. Sí, Ajá, a la escuela 6. Ayer, cómo, yo... ¿Cómo se lleva? ¿Bien?、Eh, súper bien. Los compañeros adaptaron a Isa desde el momento uno, desde que arrancó el jardín.、Eh, la verdad que no tengo nada que decir de los compañeros ni de la maestra, n o Es una atención, es más, de la escuela me brindaron ayuda cuando viajamos a Buenos Aires. La mamá de los compañeros de Isa me brindaron ayuda también. Como mi familia. Recién contabas un poco que nunca pediste ayuda. Ahora es algo extremo, algo que vos necesitas. Sí. Cuando, ahora lo único que yo pido es una casa de lina para mi hija. Es lo único que、pido. yo no pido que me regalen nada. Yo quiero pagar, estoy pagando algo que esto no es de mis hijos. Y arreglar esto en las condiciones en que está. mi hermana. O sea, pintaron y volvió a brotar la humedad. Esa parte no es tuyo, es alquilar. Eh, o sea, gastar eso en algo que sea para mi hijo.、Eh, yo quiero que ellos tengan su casa, que tengan sus cosas, que no tengan que estar pasando frío, que se puedan bañar. Tenemos que calentar agua en el calefón. Se sí, se enfría el agua enseguida. Ellos,、eh, bueno, están así porque lo que toman frío、eh, es、sí. una situación difícil. Yo quiero que ella tenga una mejor calidad de vida. ella y, y vos también con, con Mateo. Eh, aparte de esto, ¿qué pensás hacer? No, yo voy a acostarme y llorar porque no quiero que mis hijos me vean llorar, eh, eh, de disparar, de, no, de gritar, no sé, de, de pedir ayuda, pero ¿qué tengo que ir a Faltar el respeto para que me ayuden. Yo no quiero un subsidio. Yo no quiero que me, que me levanten en una pieza a t r a e la casa a mi mamá. Yo quiero que ella tenga su casa. ¿En esta, en esta situación extrema pensaste en ocupar una casa? Sí. Yo, si no tengo ninguna solución, no sé, tampoco es ya, ¿no? Pero、eh, yo voy a esperar, no voy a esperar mucho tampoco. Pero yo s、sí、i estoy dispuesta a meterme con mis hijos. Yo creo con e l l a no me van a sacar. En la situación que ellas encuentran, e o me van a sacar. Porque la niña está en silla de ruedas, no es que yo q u i e r o sentarla en una silla de ruedas. Puede caminar. A mí me encantaría que ella corriera como su hermano, que jugara con su hermano, que,、eh, porque ella misma me sale con preguntas que yo por ahí no le respondo. Porque ella es una persona grande, nada más que un, tiene siete años, pero en su forma de hablar, eh, eh, cómo se expresa, le deja sin palabras. ¿Quién te pide esto de estar en un lugar más lindo? Sí, ella siempre、eh, me pregunta: ¿Cuándo nos va a tocar una casa? Nosotros, ¿Cuándo Nosotros vamos a tener una casa como la de mi mamá, como la de su abuela? Brisa, gracias por contarnos todo esto. Y si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos para, para lo que quieras decir. No, por el momento no, pero sí, una casa para ellos, sí. Un lugar digno. Tampoco pido una casa de lujo, no, no. Mientras tenga gas y, y luz, que es lo fundamental para ellos, yo e soy t feliz. Gracias.、Eh, bueno, Brisa、eh, Ballesteros es la mamá de Isabela.、Eh, Eh, que está en una silla de rueda s y no está alcanzando el, el retorno. Que mientras、eh, hablábamos con la mamá, ella la estaba n escuchando porque estaban saliendo al aire.、Eh, y es una situación de la que estamos acostumbrados a escuchar, pero cada vez que pasamos por los barrios y nos damos cuenta de, de las situaciones puntuales, también nos preguntamos si esto del de,、eh, sorteo de las casas sociales、eh, dignifica a, las, a la s familia. s Digo porque hay situaciones y situaciones. Una cosa es esperar una casa con un alquiler donde lo podés pagar, donde están los servicios básicos、eh, asegurados. Y otra cosa es una, cosa, una cuestión límite como esto: una niña muy chiquitita que tiene que estar en silla de ruedas en un lugar que no es el, el conveniente, porque estamos en este lugar y hace mucho frío y hay humedad. Y esta mamá que no le queda otra que hacerlo público, lamentablemente, pero también con un pedido directo a las autoridades del i p a b Para ver si pueden contemplar el caso de, de Isabela y que ella pueda tener una casa digna como pidió la mamá. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando haya más información.